La zona cero. Entramos en Monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales y en esta ocasión nos hemos propuesto nada más y nada menos que pesar el alma. Sí, ya sé que me vais a decir, bueno, ya sabemos que son 21 gramos o menos. Pero 21 gramos al, se dice, se, se, bueno, en algunos círculos confirman. Vamos a ver, vamos a ver si eso realmente es así. ¿Qué tal, eh, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. 21 gramos incluso lleva nombre de película, ¿no? Ya. Eh, sí, lleva nombre de película, 21 gramos. Mm -hmm. Y la verdad es que la historia de los intentos, vamos a dejarlo ahí porque luego veremos que es un asunto muy discutible todavía hoy, de pesar el alma, a mí me parecen por lo menos algo... Que aparentemente dirías, bueno, qué tontería, pues no tiene ningún sentido, qué más da, lo que pese o no pese, la cuestión es si existe o no existe, mm. pero el, el problema es que el intento de pesarlo era una forma, eh, bueno, es una manera científica, en cierta manera de intentar demostrar que algo existe, es intentar vincularlo a un parámetro que puedas medir, pesar o eh, de alguna manera eh, comprobar, comprobar de una manera física. ¿Quiere decir, como luego veremos, que eso que aparentemente pesa 21 gramos es el alma? Bueno, ahora veremos cómo empezó la historia, cómo ha continuado y en qué situación estamos hoy. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal. Bueno, bueno ¿y te has pesado últimamente? <risa> eh, sí, sí, peso más de 21 gramos. <risa> Entonces, eh, pesas como una pluma, ¿eh? Sí. <risa> Pero, ¿y, y dónde, pisa, dónde piensas tú, fíjate qué pregunta ya para empezar, ¿eh? ¿Dónde sí. piensas tú que está ubicada el alma, en la sangre... ¿En el corazón? ¿En la mente? Bueno, pues hay un libro que se acaba de publicar hace muy poquito, de Eduardo Punset, mm. donde dice que el alma reside en el cerebro. ¿Eh? Eh, como todas las obras de Eduardo Punset, pues están basadas un poco en sus entrevistas, en la gente con la que él ha mantenido contacto, con neurofisiólogos, con psiquiatras, psicólogos... Y él está convencido de que todo, al final, toda esa concepción que nosotros tenemos del alma, incluso, en fin, de la espiritualidad, del más allá, pues todo radica en esos mecanismos químicos que se producen en el cerebro y comenta ahí una frase en el libro que dice que cuanto más eh, la ciencia avanza, más pequeño se queda Dios. Sí, dentro de esa concepción científica, porque en el fondo es lo que está representando es esa parte de la ciencia divulgativa y genial, ¿no? tal como lo hace Eduard Ponset, pero siempre se intenta todo eh, enmarcar en aspectos conocidos, en aspectos que nosotros podemos pesar y que podemos medir y fotografiar pero quitándole siempre esa carga espiritual. Desde luego, el alma no sería eso, desde mi punto de vista. El alma tiene muchas, mucha más tradición, aparte de, de su existencia real. Mm. Otra cosa son los nombres, ya sabes que muchas veces el problema está en las palabras, pero Obvio, la tradición todo. que habla del alma, ahí está, ¿no? Se me antoja que los científicos tienen en Dios un recurso estupendo, ¿verdad?, para claro. las preguntas irresolubles. Sí, sí, sí, exactamente. Cuando se llega al límite, y la ciencia siempre tiene un límite, ¿no?, Pues ahí está Dios, y cuando no está Dios, pues está lo inconnoscible o está lo que cada uno quiera definirlo. Entonces, claro, ¿qué sería entonces el alma? Fíjate que todo esto que vamos a comentar esta noche es para intentar demostrar que existe el alma. Claro, lo difícil es eso, es decir, vamos a dejarnos de creencias, y todas las culturas, todas las religiones hablan de una forma o de otra del alma. ¿Pero cómo se puede demostrar la existencia del alma? Bueno, pues de los pocos experimentos científicos, entre comillas lo de científicos, que se han hecho para intentar demostrar que hay algo que se desprende cuando una persona fallece, son estos. Mm -hmm. Estos experimentos que se hicieron sobre todo a principios del siglo XIX, en concreto en 1907, cuando alguien, un médico, en fin, con ideas estrafalarias, llamado Duncan McDougall, eh, del Hospital General de Haverhill, en Massachusetts, intenta Demostrar, a través, ya digo, de una serie de, de creo que de, de experimentos, eh, ya no solo morbosos, sino éticamente muy censurables, intenta demostrar que se desprende algo y que eso se puede medir en una serie de balanzas ultrasensibles que la ha claro, creado. Él ah, lo que hizo, vamos eh, al empirismo. Vamos claro, a pero bueno, luego veremos que fue una pequeña chapuza. Pero bueno, pues, él lo que sí, hizo en principio es que cogió seis enfermos terminales seis. y los colocó eh, sobre una cama báscula que estaba especialmente construida para eh, calcular el peso eh, permanentemente, de manera que tomaba el peso en el momento en que iniciaba los experimentos y lo iba metiendo constante, para hacer una comprobación de medida con el momento en el que fallecían. ¿Esto cuándo sucedió? En 1907, como ha dicho Jesús, o sea, 1907. En, en Massachusetts, y, donde era médico Duncan McDougall. Y el problema de la, de la medición, bueno, hubo un enorme revuelo en su tiempo, porque llegó a la conclusión de que la media, la media de la pérdida estaba en torno a los 21 gramos de pérdida de peso, Eh, efectivamente en el ética, momento de salar, exacto, bueno. éticamente obviamente es muy discutible por la forma en que lo hizo y vale. desde luego científicamente no demostró nada por ciencia razón. Primero, eh, no era cierto la, el sistema que lo utilizó, primero se utilizó cuatro de los seis, eh, de los que luego, por pues, los seis cadáveres, pues donde murieron todos, pero esos cuatro, que eran muy poco para hacer una muestra científica de carácter general, encima se demostró que el sistema de medición médica era muy chapucero, con lo cual no había realmente, se alejaba mucho de lo que sería de verdad una investigación científica. Pero no obstante, el caso curioso es que aparte de haber eh, generado una polémica en todo el mundo, generó una duda. La duda es, para centrar el tema con claridad en el punto que se encuentra ahora, porque como luego veremos, y ahora vamos a hablar de ello, en esto han intervenido incluso premios Nobel. O sea, hay gente muy interesada en ello y han hecho investigaciones muy serias sobre si es posible determinar qué es el alma. Primero que es el alma, es decir, ese sería el punto número uno porque yo por ejemplo me he traído la primera descripción oficial española digo oficial, que es la del diccionario 1726 de la lengua castellana fijaros que la describe como la parte más noble de los cuerpos que viven por la cual cada uno según su especie vive, siente y se sustenta o según otros el acto del cuerpo que le informa y da vida por el cual se mueve progresivamente sinceramente me he sacado todas las descripciones de los diccionarios de la lengua hasta hoy y esta es la mejor Es exactamente eso, eso. Es decir, todo lo que han ido añadiendo después, sinceramente, lo que he hecho es complicarlo o redactarlo peor. Es esto. Entonces, el gran problema consiste en, claro, en que si lo que es eso, lo único que un científico puede decir que es eso es lo que nosotros llamamos conciencia. La parte que le informa y da vida por la cual nos movemos progresivamente Eso, la conciencia La capacidad de vernos a nosotros mismos De ver dónde estamos, lo que somos y lo que queremos hacer Bueno, entonces, el debate está marcado ahí Esto es para fijar el punto de juego sí, sí, sí. Si existe el alma, ¿qué es? Dicen los científicos, si existe el alma, el alma es la conciencia bueno, por empezar Y a partir de ahí, ahora veremos que esto ha derivado en una serie de intentos De investigar hasta qué punto Esto se podía medir, y sobre todo, si se puede medir, pesa o existe, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Y estos experimentos de 1907, Jesús, sí. tuvieron continuidad? Eh, tuvieron continuidad, sí. Además, eh, te cuento, porque él empieza con esos seis moribundos, eh, Duncan MacDougall empezó ya a generar polémica y resquemor dentro de su, del equipo médico ¿no? del Hospital General de Haverville, en Massachusetts, y, y a partir de ahí eh, se empieza a correr ...algo que es falso. Es decir, eso que es falso que es lo que estamos hoy diciendo. Esos es 21 gramos. Y digo que es falso porque incluso esa película que se acaba de citar al principio... ...que está protagonizada por Pen y Benicio del Toro... ...incluso una novela que se ha escrito hace muy poco de Germán Clark, ...que se titula así precisamente, 21 gramos, el peso del alma. Bueno, ¿por qué siempre se habla de 21 gramos? Bueno, pues yo un poco busqué toda la génesis, toda la historia de Duncan McDougall... ...y veo que no es exactamente esto... ...es cuando él coge a esos seis moribundos... ...cuatro de tuberculosis, uno de diabetes... ...y hay un sexto que no se especifican las causas... ...y él les va pesando... ...en ese primer eh, caso, en el primer hombre... ...que además es una persona soltera... ...en fin, de mayor, ya sin familiares... ...cuando le pesa, ocurre algo... Eh, ...durante esas últimas horas de agonía... ...y cuando exhala justo eh, el último suspiro... ...en ese preciso momento, con esa báscula... ...que le había hecho, en fin, ultrasensible ve que registra una pérdida repentina de 21,3 gramos exactos. Eh, él incluso calculó ¿no? que incluso teniendo en cuenta la expulsión del aire del pulmón del paciente todavía quedaba una pérdida de peso notable entonces lo que hace es que experimenta con los otros cinco casos de moribundos pero claro, aquí es donde falla estrepitosamente, porque eh, de estos cinco casos, en dos no logró medir la pérdida del peso del cuerpo del moribundo es decir, porque moría antes de que le, pesara, le pusieran la báscula, en fin, chapuzas tremendas ahí que hizo, y en los otros casos, él comprobó que había que oscilaba entre los 10 y los 45 gramos, es decir, solo en el primer caso ocurre eso de los 21,3 gramos exactos. Él lo considera ya de todas las formas un éxito, porque en un moribundo que sean 10 gramos y en otro 45, bueno, pues considera que el alma no es exactamente igual para todos. Entonces, la continuidad. Bueno, y los resultados los publica en una revista, la de American Medicine, de, de abril de 1907, y bueno, pues realmente eh, genera, ¿no? Pues muchísima expectación, muchísima polémica. Y él continúa, pero ya no con moribundos, claro, ya la comunidad científica se le echó a la yugular, y, hombre, tú deja a los muertos en paz deja de ser tranquilamente, a pesar de que siempre cogía gente que no tuviera familiares, es decir, que no tuviera ese tipo de repercusión legal que le podía originar el pesar a moribundos ya en el último alito. Ya, pero lo que queda claro es que para la historia ahí está esa, esa primera medición, la de 21 gramos que es la que pasa como el supuesto peso ¿Qué del pasa? alma Exactamente, pero es que ninguna más ninguna da esos más. 21 gramos ninguna eso más. es, entonces, pero bueno, queda como muy bien decir, el alma pesa 21 gramos como titular periodístico sí. entonces cuando Él sigue los experimentos, hace ya experimentos, pero con animales. O sea, ya no puede hacerlo con, con hombres, y lo que hace es que, animado por ese resultado, hace pruebas con 15 perros. Entre ellos, un perro San Bernardo. Les envenena previamente, claro, no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de remordimiento. Qué, qué brutos, eh, de verdad. Y ¡Ojo al dato! ¿Qué forma te no, no, sí, bueno, el, el sí, Duncan verdad, es como bueno. cuando electrocutaron un elefante los, sí. para probar la silla eléctrica. Sí, pues casi una cosa parecida. Yo digo que el hombre estaba bastante animado porque, bueno, había visto que de esos seis, aunque en dos no le dio tiempo a llegar a pesarlos, pero bueno, que sí daba una pérdida de, de peso. Entonces, se coge a estos 15 perros, les envenena y les va pesando uno por uno, justo cuando él cree que está aspirando y no aprecia disminución de peso en ellos. Nada. Conclusión, está claro. Para Duncan Maduea, los perros no tienen alma. Ya está. Duncan Maduea al final muere en 1920, en fin, totalmente olvidado, marginado, y pero sin embargo, digo, eh, sí hay gente que sigue un poco esos experimentos. Es decir, alguien se queda un poco con la mosca en la oreja y hay otra persona, otro médico, que sí intenta hacer cosas parecidas para demostrar que lo que él publicó en 1907 en esta revista de medicina ah. era cierto. Bueno, siempre, lo que pasa que... Siempre hay un sucesor, ¿eh? Un... Claro, efectivamente, y el sucesor esta vez es alguien de renombre, porque fue ni más ni menos que Francis Crick, el ganador del Nobel en el 62, junto con James Watson, por descubrir la estructura del hélice del ADN en 1953. O sea, es alguien de, de renombre. Él dedicó una gran parte de su vida a buscar lo que nosotros acabamos de definir en términos religiosos como alma, y que él entendía claramente como conciencia. Él eh, llegó después de una serie de, de estudios muy serios, que ahora voy a intentar explicar que, en qué consistían, eh, a través bueno, de un sistema de neurotransmisores que él buscaba dentro de él, las estructuras cerebrales muy complejas, a llegar a la conclusión de que era algo que pesaba 21 gramos y desaparecía al morir. Así ah, que fijaos qué cosa más curiosa. Después de tanto denigrar las chapuzas de... ...Duncan MacDougall para va, que al Nobel y no... ...para que Francis Crick dijera lo mismo... ...sin embargo es cierto que la investigación era totalmente diferente... ...y no se basaba en, en lo mismo... ...pero volvemos a los 21 gramos... ¿no? ...claro, Francis Crick se basó en el descubrimiento de... ...bueno, de lo que era a través de la observación del cerebro... ...y luego él llegó a la conclusión de que le, la forma en la que vemos... ...y interpretamos las cosas... ...bueno, pues se produce a través de, una, de la acción de una cantidad de neuronas del cerebro... ...que, que, bueno, que es el que se encarga de catalogar, de, de racionalizar, medir las cosas... Es lo que llamamos nosotros de manera habitual pues tomar conciencia de lo, de lo que hacemos, de, de nuestra situación. Eh, eso quiere decir que para Crick lo que nosotros vemos es pura y simplemente, por poner ejemplo, lo que nuestro cerebro está haciendo cuando responde a una serie de estímulos de sus eh, sistemas sensoriales. Eso es, es un proceso que él llamaba teoría de la oscilación porque dice que eh, empieza a producirse a través de un mecanismo que permite a la totalidad de las neuronas funcionar de manera sincrónica, en sincronía. Bueno, esto es curioso porque esta zona la llegó a identificar. Dice que corresponde a la zona de una zona del cerebro que gobierna lo que él denomina nuestra conciencia alma y que eh, desaparece como si nos apagáramos, como si nos enchufáramos cuando nosotros fallecemos. Y curiosamente también asignó a ese entramado un peso oscilante que estaba en torno a los 21 gramos. Bueno, la es que no deja de ser una cosa curiosa el que coincidieran en eso porque eh, realmente... Francis Crick, el, el gran eh, apoyo, el gran avance que da, es que ya de una manera clara identifica conciencia con alma. Es decir, la, eh, nosotros podríamos, por lo tanto, ser capaces en el futuro, que es lo que se está intentando, empezando a lucubrar ahora, como contábamos eh, hace poco en la, en la tertulia del domingo, es decir, se está intentando de alguna manera ver si existe alguna posibilidad de grabar o soportar sobre eh, sistemas no necesariamente biológicos, nuestra conciencia alma es decir, la totalidad de nuestros recuerdos pero es que son la totalidad de nuestros recuerdos y nuestras vivencias nuestra alma, yo personalmente creo que no. No, yo creo que tiene que haber algo más ¿no te parece a ti Jesús? Sí, sí, está claro eso no. es reducir de una forma muy sencilla pues algo tan complejo como es lo de la existencia del alma, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que antes de Crick hubo también otro personaje curioso, ¿no? Pero vamos, curioso, pero sí de una cierta relevancia social, estoy hablando del profesor Twinning, que era el jefe del departamento de de la Escuela Politécnica de Los Ángeles, en fin, no era un don, nadie precisamente, y él quiere seguir un poco la, la experiencia de los animales. Ya digo que los seres humanos ya son intocables después de, de McDougall y lleva a cabo experiencias un poco similares con otro tipo de animales no, con ratones, por ejemplo, con conejos también crea una báscula, eh, crea unos frascos de cristal en donde va metiendo a estos animales, Hombre, en la, una la, gran caja de vidrio La Iglesia Católica ya ha admitido ¿no? que a su manera, sí, eh, bueno. a su manera tienen alma los animales Sí, exacto. Entonces, eh, lo que hace Twinning es, a diferencia de McDougall cuando llega a la conclusión de que los pero no tienen alma. Eh, bueno, pues hace que otros animales, mucho más pequeñitos, eh, sean pesados, ¿no? Eh, además, les meto ya, digo, una caja de vidrio, extrae la humedad, eh, todos los controles, unos controles un poco más rigurosos que los, de, los que hizo McDougall. Bueno, y aquí está lo curioso, ¿no? Justo en todos los casos, y fueron bastantes animales los que el peso, en todos los casos se producía una pérdida de peso en estos animales justo en el momento que estaban, que, que iban a morir. Por ejemplo, un ratón que pesaba 12,8 gramos, perdió 31 miligramos al expirar. Y un conejo experimentó una pérdida de peso de 60 miligramos en esas mismas circunstancias, es justo cuando fallece. Es decir, esto es lo que, bueno, animó a otras personas a hacer experimentos un poco similares y luego, bueno, pues quedó en la nada, ¿no? Y de, de hecho, hay incluso ya leyendas urbanas alrededor de todo esto. La última que he recogido es de un médico alemán llamado Becker Mertens, de Dresde, que en el 1988 es la última referencia que tengo sobre esto, ¿no? Eh, lo más seguro que sea falsa. Pero bueno, en 1988 él lo publica en un periódico satírico, de ahí creo que es falso, ¿no? que es en el Weekly World News, diciendo que el alma humana pesa tan solo unos miserables 0,0094 gramos, ¿no? O sea, mucho menos que esos 21 gramos de McDougall. Bueno, pues todo esto creo que ya son añadidos, eh, pues un poco graciosos, eso, eso, eso, eso es mala leche. Sí, eso es mala leche, porque fíjate que esto y nada prácticamente lo mismo. Ya decirte que pesa 0,009, digamos. Por tanto, apenas hay alma. Sí, exactamente. Es un poco como la chufla que se genera a todo alrededor, pero bueno, que no hay que olvidar, por lo menos al principio del siglo XX, que había otra mentalidad, que sí, que había un concepto pues serio de acercarse a estos temas y mm. eh, lo que animaba a Duncan MacDougall aparte bueno pues de sus con, estas conclusiones espirituales que se podían extraer del peso del alma fue una obra de Edgar Allan Poe él cuando eh, se le enciende un poco la chispa de esta creatividad y de los experimentos, es cuando leen la verdad sobre el caso del señor Valdemar. Este famoso mm, cuento, ¿no?, de Edgar sí, Allan Poe, sí, sí, sí. genial, ¿no?, donde, en fin, eh, se puede detener la muerte a través de la hipnosis, ¿no?, del mesmerismo que por entonces estaba tan en boga en la época de, de Edgar Allan Poe. Bueno, pues esto es lo que le marca, le crea una cierta motivación a Duncan McDougall y a partir de ahí dice, oh, bueno, vamos a ver, no vamos a generar, o por lo menos como vehículo, el mesmerismo, pero ¿qué ocurriría? Si ponemos unos cuantos moribundos Que por entonces Bueno, pues estaba Más o menos Bien vistos Y sobre todo No tenían familia El poder experimentar no. con ellos ¿Qué ocurre? Bueno, pues de ahí surge todo Fíjate bueno. de La idea genial De Edgar Poe. Qué felices <risa> éramos todos En 1723 O sea, en 1726 La fecha uh -huh. que Que ha manejado Carlos Canales Para sí. esa Pues definición de, Del alma eh, Claro, entonces Es que no se medía nada Sí, es más Porque fijaros que <risa> el, Bueno, ya para acabar Que la La clasificaban En, en alma racional vege, Vegetativa y sensitiva y sensitiva entonces, no sé, por ejemplo, las plantas tendrían solamente alma vegetativa dice que la alma sensitiva era propia de las la tienen también como ellos dicen los brutos los los, eh, los animales y la, el alma racional está al mismo tiempo sensitiva que es la nuestra sí. la verdad es que es una manera muy bonita de definirlo porque realmente es que ni no más que además luego encima acababa con una cita de Santa Teresa y no hay que qué más se puede pedir sí, para intentar demostrar los, los conceptos diferentes de Almir. al final va a resultar que en este país hemos escrito bien eh hemos escrito muy bien <risa> hace bastante tiempo <risa> ahora siempre necesitamos el palo eh de, de, primero nos de, de dan el palo de 1713 pues mira Creamos una generación de literatos muy sí, muy aceptable la ¿no? es que que es una, a mí me ha gustado bueno. porque es una definición sí, muy correcta sí, cuando sí, sí. tratamos unos temas que están obviamente más cerca de la región de la filosofía que de que de la ciencia experimental uh -huh. bueno bueno pues nada solo desear que nuestras almas migren como como como debemos esperar y anhelar que migren sí. que migren que migren según nuestra evolución no pero, pero que tarden todavía a migrar eh que tarden que tarden ¿eh? no hay ninguna prisa no hay ninguna prisa no bueno pues toma Jesús para ti eh, te voy a regalar eh, este este alma de las cosas ah qué bien qué bonita ¿Eh? ¿Te El gusta? alma de las cosas sí bien bien bien Y... <risa> ¿Y qué es, no? Eh, exactamente, ¿cuánto pesa? creo sí. no que es lo propio. Por eso debes imaginarlo tú, Jesús, es el alma de las cosas. Y para ti, Carlos... A ver, sorpréndeme. Vaya año que te he dado, ¿eh? Sí, sí, sí, o sea, Para ti este disco de Alejandro Sández, eh, el alma al aire. Sí, pues bueno, menos mal, pero bueno, es un disco...